la Travesía de esta noche,、eh, les recuerdo que estamos además teniendo la posibilidad de compartir esta música con algunos amigos de la provincia de La Pampa, al menos los que escuchan Radio La Toja en la 95.1 de la ciudad de Santa Rosa. A los que los invito a meternos en la música de Snarky Papi, ya hemos hablado de que este es un colectivo de músicos, de muchísimos músicos, 30, 40 músicos.

Y se van rotando y van girando por el mundo y van presentando su material. No hace mucho tiempo, hará un mes o un par de meses, presentamos Family Dinner Volumen 2, que es el, el, el último material que había aparecido vinculado a la participación de diferentes cantantes, diferentes instrumentistas reconocidos mundialmente y otros no tanto.

Con esta agrupación que les hace como de fondo. Y habíamos dicho en aquel entonces que había algunas cosas hermosas del disco 1、eh, que, que también e s t a b a muy b u e n o pasarlas. Y bueno, hemos encontrado ahora que es un buen momento como para poder hacerlo. Así que simplemente los voy a invitar a escuchar un par de canciones del Family Dinner 1, que es un disco que apareció en el 2013 y、eh, que, que incluye.

Versiones de algunos cantantes y de algunos músicos que para mí son desconocidos por completo, este, y algunos otros que ya tienen、eh, una trayectoria bastante sólida, como es el caso de Lala Hathaway, una vocalista increíble que va a cantar una composición que se llama Something, en donde no solo los arreglos de la banda, Snarky Papi, les recuerdo, es un colectivo de músicos diferentes,、eh, es excepcional, sino que su trabajo haciendo.

Uh, algo así como como dos voces en la misma en la misma cosa, no sé cómo explicarlo, como si fuera un acorde, vamos a decirlo así, este, y lo que genera la, la,、eh, la sorpresa de todo el grupo y la admiración de esta gran cantante. Y después vamos con otra cantante que es menos conocida, que se llama Malika Tirolien.

Y la vamos a escuchar junto a Snarky Papi con el tema No soy la única. <tose>

Yourself, baby. You said I was selfish and always gone with my friends, yeah. Cause anything with you drove me.

Just the kind of girl that you can't h a n d l e I ain't just s l a v e、no. I won't behave. I won't. Not here I'll never be. I ain't just c、no. get g o a t you think you can pull this o l l

Mom, you see?

Era la agrupación Snarky Papi con Family Dinner Volumen 1, un disco que ya tiene bastante、eh, tiempo en, en, en exposición. Y acabamos de escuchar dos canciones que nos habían quedado pendientes cuando presentamos, en realidad, el disco 2, porque habíamos dicho que, que merecían la pena ser escuchadas. La primera era Something, con la vocalización de la increíble Lala Hathaway, y recién con m a l i k a Tirolien cantando el tema.

No soy la única El que llega ahora para cerrar la travesía es Antonio Hart.

Un gran saxofonista alto, quien trabajara con Roy Hargrove muchos años, como para darles alguna referencia, y que antes también estuviera con los Jazz Messengers de Art Blakey. Es un músico relativamente joven, tiene cuarenta y tantos años,、eh, tiene influencias muy marcadas, al menos él lo reconoce así, de Cannonball Adderley y de Gary Bartz. Tiene bastante material grabado, es un músico considerado del, del hardbop.

Y tiene muchos, mucho material、eh, y nada, lamentablemente, editado en Argentina. El disco que yo los invito a escuchar es el, el último material que él grabó, el 2013-2014, se llama Bendiciones, Blessings. Y del mismo los invito a escuchar un tema de Kurt Vail que se llama h a b l Abajo y posteriormente un clásico también del jazz que se llama El final de un amor.

Acabamos de escuchar a Antonio Hart desde el disco Blessing y los temas de Kurt b a l l Speak Love y posteriormente El final de un amor. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados a.

Charlie Hayden junto a Gonzalo Rubalcaba, el recuerdo de Abraham Barton de una grabación del año 1995, el recuerdo también para Dexter Gordon con dos facetas: primero con la actuación en vivo, por lo menos con un pedacito de la actuación en vivo en Buenos Aires en septiembre de 1981, y después con una grabación clásica tocando una balada hermosa desde el año 1995. Luego dos guitarristas disímiles, pero con.

Eh, un rasgo común que tiene que ver con la originalidad. Por un lado, Wolf Wakenius, músico sueco, y luego el norteamericano Michel Landor. Y en el final, bueno, Snarky Papi, porque nos había quedado pendiente la, edición de, la, la difusión de ese material. Y recién, Antonio Hart, un muy buen, baterista, un muy buen saxofonista alto, que bueno, nadie este, suele recordar por estas latitudes.

Nos resta agradecer, claro, a todos ustedes, a los amigos de la 95.1 en Radio La Tosca, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. La invitación para que, si tienen ganas, vuelvan a escuchar el programa los lunes a partir de las cero horas, la posibilidad de que se comuniquen con nosotros a través de Travesía Programa Radial, nuestra página en Facebook, y la invitación permanente, continua.

El desafío para que se involucren con esta música que tiene muy poca exposición, al menos en las radios de la ciudad y tal vez también de Santa Rosa. Gracias y hasta la semana que viene.